Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barallobre Oscar Rodríguez Y Nacho Fernández Lirio Locución Natalia Tolava Operación Técnica Lucía Conde Jueves de 18 a 20 Radio Cítrica 88.5 Bien, buenas tardes, acá comienza Más Vale Magazine accidentado, acabo de tirar unas cosas por acá, el mate en el costado. Bien, mi nombre es Oscar Rodríguez, estamos con Lucía Conde, ahí en la Operación Técnica, eh, tenemos visitas en Materas. Eh, y Silvio, sí, ¿no ¿por estás por ahí? Estoy acá, del otro lado de teléfono ajá, ajá. Sí, sí, porque tengo fiebre Sí, mira <ríe> Sí, oh. tengo la cabeza que me hable Pero bueno, no quería dejar de estar ahí O por lo menos estar desde acá, ahí ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien eh, Le decimos a la audiencia que arrancamos un poquito más tarde Sí, porque... yo estaba sorprendida uh -huh. ¿eh? No, hubo una transmisión de fútbol Y bueno, esto atrasó, viste cómo son las transmisiones en vivo, que se suele pasar que uno se atrasa y bueno, y atrasa todo el resto de los programas y, eh, por supuesto, de buena onda, obviamente, al programa anterior le dimos unos minutos más y nosotros veremos qué hacemos eh, cuando nos vamos también, por ahí unos minutos más nos quedamos, pero no hay problema. Bueno. cómo estás? Así que estás con... Con fiebre Estoy con nana Sí, yo creo que me debe Debe ser una especie de residiva De lo que me pasó hace unos 10, 15 días atrás Pero bueno, viste, qué sé yo Esta, esta, esta primavera es tan tremenda, Oscar Tan tremenda Los otros días me mandaron un WhatsApp Ajá. En una pintada, en una en una pared Que decía Macri, devolvenos la primavera Sí, lo vi, no, lo vi. No. Ah, lo viste No, no, porque de verdad lo vi, lo vi. No, te, no hemos tenido primavera, nene Sí no, sí, no hemos tenido, así cierto. que bueno, viste que un día hace 5 grados, mañana dice que va a ser 30 Ajá, sí, claro, claro Y, y así estamos, me, me parece Bueno, no. ayer, antes de ayer empecé con un leve dolorcito de garganta al tragar Y bueno, y hoy me agarró un chucho de frío, me puso el termómetro cuando te llamé hoy más temprano Y tenía 38 grados, para mí es una barbaridad, pero bueno Acá estoy, acá estás, estoy Oscar, estás ahí, estoy acá sentada bien. con la compu como para compartir con ustedes, con vos y con todo el resto ¿Cómo está Lucía? Bien, está acá prendiendo los, los controles, bueno. está mi novia acá al lado haciendo mate así que te perdiste conocerla Ah, fuiste uh -huh. con él no, no, ella vino para acá, ella viene de la casa, yo vengo de trabajar Ah, Nos mirá que bien, cómo uh -huh. me reemplazaste ¿Viste? Oscar Viste, yo ¿eh? te soy así, vos, vos querías cobrar más ¿Viste bueno, el planteo? Como lo, ¿Estás como los diputados? Está, ¿sí? Estamos en eso con, con, con nuestro comentarista o periodista deportivo Ajá. O sea que me has reemplazado Si, si, si, viste Si me pedís plata yo te reemplazo Bueno, sí, fuera no, <risa> viste, La teoría del orden, yo voy a cobrar hasta que no pueda más y voy a empezar a derramar lo que sobra Bueno, bueno. Hinchar, pero, bueno, viste que podemos hablar sí, Si, si, sí, sí. te da todo pie, mirá Claro, tengo algo sobre este dietazo, como lo han Ajá. dado en llamar, que bueno, primero parecía... Yo no creo... No sé si vos escuchaste la intervención de nuestro presidente, Oscar. Sí, sí, escuché. Ah, yo no escuché. le creo nada, sinceramente. Y a mí me parece que también se puso... En populista eso, no. eso que a él le molesta, ¿viste? Claro, yo creo que es todo un armado, ¿viste? Porque sí. como está todo tan tan eh, guionado Todo es tan ficcionado, por otro lado uh -huh. Más que nada está guionado Yo creo que está muy guionado Y sí. por, por toda una agencia No solamente por este hombre Durán Barba eh, Durán Barba uh -huh. Y bueno, lo cierto es que él apareció Primero se resistieron totalmente los diputados Porque con los senadores <ríe> sí, sí, todavía no sabemos nada No, no llegó todavía ahí, ¿eh? No, no, no, uh -huh. no. Porque bueno, ahí está la vicepresidente a cargo de claro. la, de la Cámara. La que ¿no? tiene es que mucha no... experiencia. Exactamente, sí, que tiene sí. mucha experiencia, pero que al mismo tiempo va aprendiendo todos los días. Eh, sobre la marcha, sí. Así claro, es, sobre sí. la marcha. Uh -huh. Bueno, no es cierto es que primero se negaron rotundamente ante la... la, la... La moción de los diputados de izquierda uh -huh. que propusieron dejar sin efecto el aumento, sí. no no disminuirlo, rebajarlo, modificarlo, sino dejarlo sin efecto uh -huh. y además como ellos dicen que eh, sostienen o insisten en que todos los diputados y funcionarios políticos ganen como un docente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que nada de esto va a ser posible, creo, nunca No, no, es más, ese eso que, que dejaron de ganar tampoco es tanto No, ¿eh? no, no, pero por lo menos la cifra, el porcentaje es un poco más digno Sí, sí, pero si te vas al número final, estamos hablando de 100.000 pesos, 110.000 110. pesos se si hablaba hasta de 140.000, baja a 110.000, está bien, son de mucha diferencia Es un sueldo y pico de diferencia, pero igual sigue siendo mucho, ¿no? así es bueno lo cierto es que entre gallos y medias noches decidieron esta rebaja si sí, sí. bienvenida sea de alguna manera sí. igualmente fue el presidente de la banca de la cámara que dijo no yo me hago cargo eh, es el aumento es muy alto pero bueno es, es como todo hay gente que lo silbó, gente que, que estuvo de acuerdo yo no entiendo esos que aplaudieron estando de acuerdo con rebotar esto, con dejarlo sin efecto son de los mismos que, que han firmado ¿no? yo no, no, la verdad que no entiendo pero bueno eh, la dieta no está ahí, es una dietita pero igual es mucha plata no, no es una dietita, es una flor de dieta ¿eh, sí, es, es una pero ironía, bueno. ironía sí. eh, lo, lo, lo interesante si querés con mil comillas es que supuestamente al menos para mí uh -huh. esto fue eh, producto de la intervención presidencial Y a una bajada de línea Bravillo ahí. Uh -huh. Yo no bajada? lo creo. Sí. Yo no lo creo mucho, pero bueno. Sí, eh, no sé. puede ser un telefonazo de último momento, muchachos, déjense de murmurar, están pillando fuera del tarro, me están dejando mal. <risa> ya no tiene buena buena llegada, la gente no tiene no tiene buena imagen Macri, así que me imagino que con esto Sí, pero eh, con sumar, aumentar, eh. unos puntitos. Con esto suma unos puntitos. Por, ¿Por eso, por eso es que claro, de la izquierda, Miriam Bregman. Uh -huh. Eh, del Caño y Pitrola Hace más de tres años Que vienen diciendo de que los, todos los funcionarios Todos sí. deberían ganar Como un maestro, uh -huh. ¿no? como un docente uh -huh no, esto no va a pasar, no pasa, no creo que se va no, a pasar no, no. jamás en la vida no va a pasar, no. tampoco creo que tenga que ser así ¿eh? perdóname, pero para mí poder tienen que ganar un poco más seguro que un docente porque qué? porque eh, es de cajón que los tipos tienen que ser probos y honestos pero es mucho más fácil ser honesto con, eh, digamos, un número de 50.000 pesos en el bolsillo que ser honestos con 10.000 pesos en el bolsillo Bueno, claro, ¿No? a lo mejor en esta ilusión <risa> utópica de que ganen lo que gana un docente, a lo mejor sería la manera de que los docentes tengan un sueldo más digno sí, también, Sí, en todo ¿no? caso estaría bueno que nivelen sí. para arriba, ¿no? Así es, ¿Mm? así es, Bueno, te voy a comentar una cosita. ¿Viste que estamos jugando con esto de las pirámides? Está tosiendo a dos manos. Bueno, sí, estoy tosiendo. Me, sí. me escuchaste, ¿no? Lo que sí, te decía. Sí, con las pirámides. Sí, sí. Bueno, posteamos alguna cosita. Que lo vi, lo vi, lo vi. Lo, ¿Lo vi, viste, bueno, lo recuerdo para la audiencia. Las pirámides de Egipto eran templos dedicados a dioses egipcios, monumentos funerarios para los emperadores, palacio para la familia real. La otra opción era, ¿a orillas de qué río están construidas? El Tigris, el Éufrates o el Nilo. Bueno, han con, contestado la mayoría sabiendo. Y alguno me, me aclaró algo, que no son emperadores, son faraones. Me dijeron, y es cierto. Eh, te digo los nombres, María Piacentini... Eh, Juana Eisenberg, Ana Silvia Guzmán eh, Daniel Caccione eh, Tengo algunos más por acá Adela, Susana Pesce, Edgardito Agustín Lamela eh, Eva Mercedes, por supuesto Estelba, Estelba Rera eh, Y siguen las firmas eh, Hay por acá un Sebast Juan Sebastián Domínguez eh, Varias qué, personas te, ¿Qué te aclararon? ¿Qué y uno ponía, yo puse las opciones Sí. este Por ejemplo eh, lo, Las pirámides de, Egip de Egipto eran Uno, templo dedicado a dioses Dos, sí. monumento funerario Tres, palacios Bueno, la, la respuesta es dos Nadie gana nada, por supuesto <risa> <risa> Es por la chancia de jugar Exactamente Que es lo más divertido uh -huh, Exacto, y la otra es A orilla de qué río está construida Es el Tigris el Eufrates o el Nilo, así que gracias a todos los que participaron. Menos facilongo, la bueno, próxima vamos a hacer un poquitito más difícil. También, ¿eh? Vos <risa> sos bravo, no querés regalar nada. <risa> el honor de, el honor. Con, de haber compartido sí, con nosotros. Sí, pero, eh, yo siempre <risa> recuerdo algún que otro programa que escuchaba, Eh, una vez siempre me acuerdo de esto Estaban hablando de la lechuga Mirá, tema importantísimo ¿Sí? Y un montón de mensajes diciendo que la lechuga es rica con esto Es rica con lo otro No que es alta en proteínas de no sé qué Claro bueno, Y esto me parece, salvando las grandes distancias Es una radio mucho más chica, por supuesto este es, Yo considero que hay que hacerla más o menos fácil Pero este, yo sé que hay depende siempre del, del tipo de llegada de la radio puede ser más masivo o menos pero bueno en este caso interesante estuvo, Lindo, después interesante. vamos a contar les quiero contar algunas cosas sí, ¿eh? sí. algunas curiosidades sobre las pirámides que, mm. que de verdad más allá de este de esta supo, de, supuesta intervención de los extraterrestres ah, sí. hay, hay algunas cosas interesantes mm -hmm. para compartir si sí, sí, tenés tu, tu bloque más adelante Eh, por ahora vamos a escuchar un separador y después Dale, tengo tengo algunos temas, vamos a tratar el tema de eh, Oscar Aguad, es este hombre que está encargado de las comunicaciones del gobierno, que fue a Estados sí. Unidos y trajo ideas innovadoras, por supuesto. Eh, y bueno, tengo unos audios de, de él, este, con algunos comentarios de cómo es la ley de medios en Estados Unidos Ajá. Y lo que quiere replicar acá, que seguramente no es bueno Así que eso después Te voy Pero, informar allá el señor eh, Sí, sí Claro Él descubrió internet, recordemos que descubrió internet hace poquito No me eh, digas Sí, sí, sí, dijo, lo tenemos también en un separado diciendo que en el futuro ¡Ja, <risa> ja van, se van a hacer eh, exámenes por internet, este por mail, se suben a la nube, es que va, va, hasta se puede llegar a comprar cosas por internet, dijo. Ah, no, no. Epa, Eso no lo dijo hace 15 años, 20. Lo dijo hace 2 semanas, 3. Ay, no, no, qué maravilla, qué bueno. maravilla. No, no, no, no, dejan de sorprendernos estos señores. Señorita importante con Sí, sí, tan sí, sí con tanto cargo, ¿no? Y con sí, tanto sueldo, sí. diré también de paso. ¿eh? Exacto. Bueno, bueno eso, vos... pongamos eso y vos me vas avisando cuando me llamas.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 al cerco que tenemos las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. Bien, vamos con noticias que no son buenas, lamentablemente esto viene pasando hace mucho y <coughs> son declaraciones de Francisco Barba Gutiérrez, este hombre sindicalista de la CGT, de la UOM, eh, dijo por ahí, si se abren las importaciones habrá un millón y medio de trabajadores en riesgo y está hablando de unos 20.000 metalúrgicos afectados por despidos, suspensiones eh, y bueno, en el medio de las cosas salió a hablar también del bono de 2.000 pesos Eh, yo la verdad que no entiendo en un momento dice también en lo que va del año tenemos alrededor de 20.000 despidos y suspensiones y eh, también hay que decir que están en el chiquitaje ¿no? si vamos a pensar en que están echando gente suspendiendo gente importando mucho cerrando fábricas ¿eh? por cada estos 20.000 operarios de los que habla hay que multiplicarlo por tres o por cuatro, ¿no? porque esos esos operarios que son cabeza de familia, en general se habla de un promedio de tres personas, mujer e hijo, siendo que hay obreros operarios que son solteros, hay otro que tienen tres o cuatro chicos. O sea que es una, un tema muy complicado, como para hacer hincapié en un bono de dos mil pesos, pero se, se reconocía al a Alvaro Gutiérrez como un eh, tipo luchador por ahí, Y no sé qué pasó, en este en estos tiempos en que uno está esperando alguna respuesta importante de la CGT, están en veremos y peleando por un bonito de 2.000 pesos, que es una vergüenza. Eh, la verdad que hay que sacarse el sombrero ante la CTA, que son de los que salen a, a, a protestar y a llenar las calles, y, y bueno, este Moyano está con otra cosa, está con el fútbol, lo dejó al hijo a cargo de la CGT. Eh, y veremos qué pasa pero no podemos esperar mucho me parece de esta gente vamos a escuchar el primer tema esta chica que vamos a escuchar es guitarrista, cantante de soul es argentina, es jovencita y toca muy bien se llama Florencia Horita o Horita con H no sé si es Horita eh, It's my own fault se llama el tema y ya después venimos Curiosidades, pasen y vean, abrimos los jueves de 18 a 20, a veces no, museo de viejas novedades, más vale magazine por radio cítrica FM 88.5. En el populoso barrio de Avellaneda, abrimos las puertas de la tienda de curiosidades. Todo a buen precio. Pasen y vean. Bien, estás por ahí Silvia. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí. Sí, me acordás que yo hace un tiempo que tuve la dicha de poder sí, ir a... a... Sí a ese viejísimo país con esa viejísima historia uh -huh. que es Egipto y puedo contarte y contarles esa anécdota creo que a vos te la conté uh -huh. llegué una noche al Cairo así que bueno, derecho al hotel y a la cama porque venía súper cansado del viaje y a la mañana siguiente, claro, ya era de noche yo no vi nada, ni la calle, ni el hotel, nada lo único que creo que vi fue la, la cama me despierto a la mañana siguiente corro uh -huh. las cortinas, Oscar, y las vi Epa, desde la, de la habitación del hotel Opa. Desde la habitación del hotel Las vi a las tres pirámides Milenarias Son muchísimas más Pero estas son las más conocidas uh -huh. Keops, Miserinos Y Nefren, creo uh -huh. Kefren eh, sí. Bueno, la emoción fue impresionante Bueno, al ratito desayunamos Bajamos Y nos fuimos con el guía A conocerlas Y ahí estaba, delante de estos monstruos que, bueno, me más allá, es casi un lugar común decir que uno se emociona, uh -huh. se conmueve, no, uh -huh. es que no sabés ni dónde estás parado, francamente. A una pudimos entrar, a que Fren pudimos entrar, a Keops no, Keops es la más grande, la más alta. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, quiero contarte a vos y a todos los otros que están en el otro lado, si a tu novia que está allí al otro, sí, <risa> <risa> algunas cositas de específicamente de la Gran Pirámide de Keops. Un ratito nada más. Está formada por más de 2.300.000 bloques de piedra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.300.000. El peso de los bloques ¿no? No, no, es sal, por eso vos te pones ahí, ahí delante y sos una hormiga. El peso de los bloques va desde los 900 kilos a los 30.000 kilos. Mm. Estaba recubierta, originalmente estaba recubierta de piedra caliza para que se pudiera reflejar la luz, con lo cual uno pueda imaginarse la, la belleza y el lujo que sería... Hoy no está cubierta con nada, claro, todo eso ha desaparecido. Claro. Eh, ojo, un poquito se robaron, un poquito... me te... parece. Fue... Bueno, el tiempo, el tiempo, claro, el Oscar, tiempo, ¿no? No, El transcurso del uh -huh. tiempo, porque esta pirámide data de 2.000 años, más o menos antes de Cristo, así que tiene más claro, de 4.000 claro. ahí parada, ¿no? Uh -huh. En un lugar absolutamente inhóspito, un lugar eh, eh, expuesta, digo, a todas las... las eh, las cuestiones climáticas que uno claro. puede imaginarse en el medio de un desierto, sabes que la arena corroe, la arena eh, corroe sí, decididamente. el sí, viento ¿no? y arena, claro, ¿sí? claro. Pero ahí está parada. Es la única maravilla del mundo que todavía permanece en pie. Eran uh -huh, siete maravillas, uh -huh. que en sí. la historia se contaba esto. Y durante miles de años fue la edificación más alta del mundo, Oscar claro. Hasta el año 1889 que se construyó la Torre Eiffel uh -huh, uh -huh. hasta ese Muchísimo año tiempo después Era el edificio más alto del mundo eh, Bueno, una cosa vista impresionante Todas las pirámides de Egipto, todas, no solamente estas tres Fueron construidas en la orilla oeste del río Ajá. Nilo Hoy río Nilo, ahí está Habíamos jugado con eso también en la orilla oeste, uh -huh. ¿sí? Sí, ¿sí? O sí. sea, la hacia donde el sol se pone, digamos, uh -huh. que es el lugar justamente de la puesta del sol y se asocia esta esta idea con el reino de los muertos en la mitología egipcia. En el oeste, cuando el sol el sol se pone, para ellos esto tenía una relación directa con la muerte. Uh -huh. De hecho, ¿no? El este que el sol nace es el nacimiento. de Esto, claro. digamos que es un, un simbolismo bastante uh -huh. común uh -huh. en, en distintos eh, momentos de la historia. Parece ser que se emplearon unos 100.000 hombres para 100 construirla. Sí, y la mayoría esclavos se dice Así dicen, uh -huh, así uh -huh. dicen Hay muchas cosas que todavía no han sido No no no están del todo confirmadas eh, A pesar de que los egiptólogos siguen y siguen estudiando en Egipto Porque bueno, debe ser decididamente como un, un, eh, un regocijo para, para los arqueólogos estar nada menos que en Egipto no Claro, y a pesar eh, del saqueo y todo eso no porque, a, pesar claro, saqueo, claro. a pesar del saqueo A pesar del saqueo Parece ser que solo tardaron 23 años en construirla, a esta gran Ajá. pirámide de Keops. Ajá. Digo, porque cuando uno la ve, quedas absolutamente visco, ¿no? Claro, claro. Eh, la superficie que ocupa uh -huh. esta pirámide equivale, escucha esto, Oscar, a, la, a o es equivalente al uh -huh. menos a 8 campos de fútbol. 8 manzanas, 8 canchas. Claro, can sí, canchas de es fútbol, es en la superficie que uh -huh. ocupa, claro. para rodearla, yo no la rodeé uh -huh. en realidad, Era para mucho. rodearla lo que tenés que caminar es más o menos un kilómetro, claro. Claro. en y Areva también, ¿no? recordemos. Ah sí, sí, esto está en el medio del desierto, claro, igual claro. desde ellas está elevado, es Este lugar del desierto está alto, y desde ahí uno ve la ciudad del Cairo, ¿no? Uh -huh. abajo. Sí, qué lindo, ¿no? Eh, la, la altura es equivalente a la de un edificio de 40 pisos, aproximadamente, Oscar. Sí, hay que, hay que ubicarse en la época, ¿no? No, Donde no, no. No, no, se habría, no se había ni inventado la rueda. mira es lo no que sea... no, Es lo que se dice que no se inventó... El... Bueno, hay otras maneras de llevarlo con troncos a los... A esos o sea, piedras enormes sí. pero, qué sé yo, por lo menos lo que yo leí este, que no, no, no, no está inventado en la rueda cómo se hizo un, un bloque es eso eh, bueno, el, el peso de aproximado de toda la pirámide aproximado, uh -huh. porque bueno, estos son cálculos matemáticos imagínate esa es a más o menos unos 6 millones de toneladas Epa. que pesa ese edificio uh -huh. que está allí Tuvimos la suerte no de entrar en la de Keops, porque no no se permite el acceso a ella, pero sí a, un, a la otra, la de Kefren, pudimos entrar eh, un, a un sector y nada más, te imaginarás, Ajá. que no no es que podés recorrer todo no, esto. No, claro, tampoco es y, cómodo, ¿no? No, para nada, mira que yo mido 1,55 cada vez. Yo tenía que ir agachada Ajá. Agachada, uno sí, de mira. nuestros amigos es un joven muy alto No sabés lo que le costó uh -huh. Podían eh, eh, introducirse en ella y además en pasillos absolutamente estrechos también claro. Hasta que de pronto llegas a una sala uh -huh. Una sala que hoy en día está vacía Pero sí. que originalmente contenía de todo no uh -huh. Ahora, si uno piensa que semejante edificio, Oscar Eh, fue construido, cualquiera de ellos en realidad, pero estamos hablando de esta Fue construido para albergar los restos mortuorios del de un faraón En este caso que era Keops, el faraón mm, claro. eh, Y sus pertenencias y todo lo que iba a necesitar en la siguiente vida y demás Semejante construcción para una sola claro, persona Claro, es una tumba Es una es tumba Es una tumba enorme, es una tumba la verdad que... Este... Es ¿Qué? una tumba, es un gigante, claro, un gigante claro, claro. que por suerte se ha mantenido y uh -huh. se sigue manteniendo a lo largo de los miles y miles de años que han transcurrido. Uh -huh. Así uh -huh. que bueno, es eh, hay mucho más para decir de ella, pero es, es medio sofocante. Sí, sí, como es, la, eh, como es sofocante el lugar, ¿no? El lugar es de un extremo calor, claro. yo estuve ahí en marzo, creo, sí, marzo, mediados de marzo, y es, eh, bueno... Es un desierto, ¿no? Así que uh -huh. imagínate no hay una claro. plantita, no hay un arbolito nada. No hay nada de la nada Están ellas, majestuosamente expuestas uh -huh. La arena y el sol que te pegan la cabeza claro. Muy importantemente cabeza. Una experiencia verdaderamente increíble fue para mí uh -huh. Increíble muy bueno. muy bueno Bueno, Oscar, eh, ojalá que les haya interesado a sí, todos Sí, esos, Los que están del otro lado Por supuesto Eh, quédate después eh, ahora te cortamos bueno eh, porque si no vas a querer cobrar esta, este, este este ratito que saliste al aire Exacto. y no hay plata para todos no hay cuando plata. haya va a haber para todos por ahora es para mí nada más bueno, este, qué va, y no, viste no, 50 mil no, no, pesos la por la cada la programa visita, es sí. poca plata, yo me estoy quejando yo quiero una dieta también Vos lo decís así, además, tan suelto de cuerpo sí, y al bueno, aire. A ver si me creen, ¿no? Está feo, feo. <risa> bueno, eh, te decía, eh, vamos a hablar un poquito después de Oscar Aguad sus vidas y vidas y sus andanzas, así que no te vayas. Yo te escucho todo desde acá. ¿eh? Perfecto, dale. Un beso, hasta luego. <risa> El polvo hice aún... Un... Para que lo quieras. Vamos. Hacemos más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolava. Borralo. Lo hice al revés. No, vámonos. Hacemos una más, ¿qué? Por eso. No hay problema. No. Una más rapidita. Borramos todo. amigo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital, es decir, lo que se va a poder hacer a través de internet eh, y, y vía digitalización eh, prácticamente todo va a ser digital eh, a ver, yo le puedo dar un ejemplo, sí. usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston bueno, claro. y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa Bien, que escuchábamos era Oscar Raúl Aguad Bailey, se llama en realidad Oscar eh, eh, Aguad, nacido en Córdoba en mayo del 50, es un abogado político argentino, es el ministro de comunicaciones de la nación que descubrió que por internet se pueden hacer muchas cosas. Lo descubrió hace un par de meses, eh, no es un audio de hace 10 años. Eh, fue miembro de la Cámara Baja del Congreso, se convirtió en presidente de la bancada de la UCR, vicepresidente de la Cámara. Estuvo en corrientes como interventor y no lo, no lo recuerdo muy bien. Hay una denuncia de un ingeniero civil, un tal Paladini. Lo denunció penalmente porque por administración infiel resulta que le dieron un crédito del Banco Nación de 60 millones de pesos, que eran pesos dólares. Y según el querellante según este ingeniero Paladini, nunca rindió. En un momento lo cambió por eso que fueron unas cuasimonedas que se llamaban SECACORP y eh, justificó 15 millones de los 60 se perdió una, una en el camino se perdió una, unas monedas este hombre en diciembre de 2015 por decreto presidencial eh, pasa a ser bueno decreto del presidente por supuesto eh, ministro de comunicación deciden eliminar el afka la AFTIC son intervenidos, bueno hay un DNU que va en contra de la ley de medios recordemos esta ley de medios que desde este tipo de radios y de muchos otros lugares se brega tanto, eh, yo estuve en un par de reuniones eh, previas a la ley y hubo muchas consultas fue muy muy plural esta ley, si sí, hubo problemas seguramente hubo problemas para para, poner, para llevarla a cabo pero eh, es lo más plural que hubo y este gobierno lo que hizo fue voltearla. Ahora este hombre salió, se fue a Estados Unidos a ver algunas cuestiones con, con la ley de medios que hay allá. Eh, Argentina tiene un importante atraso tecnológico. Eh, esa brecha hay que cubrirla y la única manera de cubrirla es con inversiones directas. Así que vamos a Estados Unidos. En Washington nos vamos a juntar con la SEC, que es la Autoridad de la Aplicación, el órgano de control de las telecomunicaciones en Estados Unidos. Es poderoso orgánico y bueno, y que también tenemos mucho que aprender en materia de, de, regular, de regulación de telecomunicaciones Bien, tenemos mucho que aprender, dijo. Habló de atraso tecnológico, inversiones indirectas. Se está hablando ya de un, de un negocio que está haciendo Ted Turner, que es un empresario muy poderoso, el dueño de la cadena Fox, por ejemplo, eh, que ha comprado Telefe, Allá en Estados Unidos, el que habla de Estados Unidos, eh, hay en la radio, radiofonía comercial, hay una concentración muy pronunciada. Hay empresas que este, son dueñas de muchos medios y eso quieren hacerlo acá. está hablando de eh, los medios en Estados Unidos. Para eso se fue hasta allá. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Clear Channel, que tiene más de mil emisoras. Mil emisoras, ¿no? Pavada, Clarín, este se queda muy atrás con estas mil. Eh, es muy distinto, es una nota que levanté de chequeados.com, es muy distinto el sistema de radiodifusiones públicas sin fines de lucro, eso es lo que llaman ellos radio pública nacional, hay cientos de emisoras independientes que lo componen, eh, es una fuente de periodismo muy importante allá en Estados Unidos, y esta cadena de radios nacionales eh, sin fines de lucro, recordemos porque él en algún momento va a decir algo sobre las cadenas sobre las las radios y cómo mantenerse es reconocida como la organización periodística de radio de mejor calidad del país estamos hablando de Estados Unidos yo no creo que aguat esté hablando de esto y bueno allá funciona como productora de contenidos algo que se quiso hacer con las radios comunitarias acá eh, pero bueno vamos a escuchar otro audio más de aguat Está planificado que en enero del 2018 eh, empiece a funcionar la convergencia total en Argentina, es decir que se liberen las barreras para la libre competencia que todos puedan prestar todos los servicios y bueno, está previsto que sea así y así será ya está adelantando las inversiones porque eh, es decir, se sabe que la competencia fomenta las inversiones y además tiene que fomentar la calidad y el precio Una visión muy... Muy de derecha de esto de lo que son los medios. Por supuesto son es empresarios, está hablando casi un empresario de medios. No tiene ningún medio, digamos, pero habla como si fuera un empresario. Él está hablando que en enero del año que viene se van a levantar las barreras de libre competencia. Ya, de hecho, con esto que se volteó la ley de medios, eh, hace que... Eh, Turner ponga plata acá, ponga mucha plata acá Estados Unidos de donde él está hablando es, eh, un, el único dueño, dice la ley una ley de 1975 eh, puede tener hasta dos estaciones de televisión en un solo mercado y hasta seis estaciones de radio ¿qué significa esto? que un mismo dueño puede tener dos canales y seis estaciones de radio en un hasta eso es el máximo en un estado, en otro estado si quiere tener más, si lo sumas por ahí tiene mucho más pero son en varios estados, igualmente es mucho tener dos canales de televisión y seis estaciones de radio en un estado, o lo que sería acá una provincia, es bastante bastante grande, digamos, el poder que tiene. Eh, a nivel nacional la nota dice que se han creado enormes redes de televisión y radio como CDS, ABC, NBC y Fox. Estas son cadenas estadounidenses muy conocidas. Otro audio más del señor Awad. Son medios que, bueno, que muchos de ellos eh, han vivido eh, del erario público y de los favores del Estado. Es, eso un poco se terminó, es decir, se terminó definitivamente. Lo que sí se puede hacer es el fomento para los pequeños medios eh, que no tienen posibilidades económicas. Pero de todas maneras, eh, hoy abrir un medio significa la responsabilidad de sostenerlo, eh, tanto sea gráfico como de radiodifusión. del estado Eh, no, ...no está hecho para financiar a los grupos de autoridad. ...y si hay que ayudar a medios comunitarios... ...a medios educativos... Eh, ...porque el Estado considera que es una priorizarlo ...lo vamos a hacer, hay un fondo universal... ...que está al servicio de esta ayuda... ...lo mismo para dar una cooperativa... ...para brindar radio de función en un pueblo... ...alejado de la capital... Bien, decía Oscar Aguad... ...el Estado no está para mantener... ...grupos económicos, dijo... Eh, hay una nota que la voy a decir más adelante, pero habla de la publicidad que difundió la misma ciudad de Buenos Aires en 2015 y la mayoría de los este, beneficiarios son Clarín, La Nación primero, Clarín después, Páginas Web, en las que ponen cientos de miles de pesos por año, Páginas Web ni siquiera este, es un medio, tampoco. Eh, bueno, este hombre está hablando de que no va a financiar a grupos económicos. Me parece que se equivocó, se, se dio cuenta tarde. Eh, también habla de un fondo universal para asistir a medios que lo necesitan. Bueno, es, es ahí el, el, a, quién, a quiénes le va a dar y a quiénes no. Eso también hay, habrá que ver. Uno conociendo el paño y sabiendo cómo viene la mano con este gobierno... Eh, hay que ver a quién le dan plata y a quién no. Eh, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, le ponen un límite, un límite que es bastante laxo, diga, digamos, es un único dueño puede ser propietario de emisoras, de radio, de eso estoy hablando, que en su conjunto abarquen hasta un 39% de los hogares. 39% es un montón, eh, acá se hablaba de 33% para el Estado, 33% para las, las privadas y un 33% para cooperativas y comunidades, eh, bueno, en fin, eso quedó todo eh, por el piso. Eh, y en Estados Unidos, bueno, se prohíbe también cualquier combinación de cuatro mayores redes, en fin, eh, son regulaciones de allá que yo las traigo porque él está hablando de él, estamos hablando de Oscar Aguad, que es este Ministro de Comunicaciones. ¿Vamos a escuchar un audio más? Pero también con un sistema de protección a, las pequeñas, a los pequeños medios, eh, tanto gráficos como los medios de radiodifusión, para que todos los argentinos tengan la alternativa de poder optar, eh, que leer, que mirar, que escuchar la guerra con los medios se terminó la paz está sellada y lo que tenemos que garantizar es la libertad de expresión en Argentina la paz está sellada, dice se terminó la guerra no sé de qué habla ¿no? de si el, el, la contienda esta entre el Estado no un gobierno el Estado contra Clarín contra el grupo, el grupo Clarín quise decir grupo Clarín Eh, es algo que todos sabemos o mucha gente sabe, la cantidad de medios que tiene y por ejemplo para dar un dato estuve hace unos días en Potrero de los Funes, en San Luis y llega a la Radio 100, FM 100, por una repetidora, y la mayoría de la gente la escucha, y se pone mucho Canal 13 o TN repetidoras que tienen allá, eh, y esto hace que todo el mundo tenga una opinión muy parecida, ¿no? si uno se pone a, a analizar un poquito los medios, sabemos de qué lado juega cada uno, eh, y esto de la, la guerra entre bueno entre bandas, entre entre no sé, no, no, no entiendo lo, a lo que significa, eh, lo que quiere decir, en realidad lo que quiere decir Aguad es que no le vamos a hacer la guerra a Clarín, <ríe> es clarito esto. Eh, en Estados Unidos eh, hablamos de esta regulación del 75, del año 1975, eh, una sola entidad eh, puede ser propietaria de uno o más diarios, que también estaba hablando de esto Aguad, Y estaciones de televisión, siempre y cuando no operen en el mismo mercado, o sea, que no pueden estar en el mismo estado, significa cuando dicen en el mismo mercado. La prohibición rige solamente para diarios y canales de televisión en un solo mercado, en un solo estado. En cuanto a las plantas de papel, no existe prohibición en cuanto a su propiedad. Eh, hay cuatro proveedores grandes de papel diario en Estados Unidos, eso es una nota que extraje también de Chequeados.com. Eh, y ten, también vamos a, a recordar más adelante un aniversario que fue el de papel prensa Con su audio correspondiente Y vamos a escuchar el último audio de Aguán Que dice lo que él quiere decir dice Creo que queda claro cuando dice La mejor ley es la que no existe Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no Esa ley no va a ser para nadie en particular No va a ser para un medio o para muchos medios en particular En contra de otros medios es decir, una ley eh, que va a auspiciar la, la libertad de expresión absolutamente en Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, la mejor, mejor ley, ley de medios medio es la que no existe, y ese es un poco la idea. A través de esta radio, cuando funcione, la idea de nosotros es fomentar la tema tierra, de, de, el tema de salud. No necesariamente vos, vos tengas más radio, van a medir todas. Cuando terminen haciendo la radio de los wichis, la radio de la cooperativa de los polacos, la radio de no sé qué, esas radios, ¿quién carajo las van a mantener? Darle más de, de punta a pie sería la, la educación intercultural bilingüe contra los monopolios. Ahora, ¿de ahí a pensar que hay que hacer cadena nacional con la radio de los wichis? No, no estoy de acuerdo. <música>